MUNDOFONÍAS Mondofonías. Hola, os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías. Aquí estamos, Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez, como siempre, para compartir las músicas más maravillosas de nuestro planeta. En este caso hemos comenzado con un disco que ya conocemos, el de la gente de la cabaña de Hot People... Un dúo de percusiones y de acordeón que vienen desde tierras británicas y que también tienen influencias de muchos lugares. En este caso se han ido a buscar influencias en tierras vascas con esta pieza que originalmente ofrecía Kepa Junquera en uno de sus discos antiguos, este Bok Spok, que a su vez tenía reminiscencias e influencias Desde Suecia, Escandinavia, grupos como Hendingarna, etcétera, etcétera. Con ellos hemos comenzado una nueva edición de Mundofonías. Y vamos a escuchar la versión original de Quepa Junckerá. Quepa Junquera en su disco Bilbao Hora Cero incluía este tema, Vogue Spock, del que hemos sido previamente una versión del grupo Hot People. Pues sí, un bonito juego de versiones que a veces nos gusta hacer aquí en Mundofonías. Y vamos a continuar con un disco que ya os presentábamos en la anterior edición y que será publicado dentro todavía de unas cuantas semanas, el 24 de junio, The Road Guide to Mediterranean. pues este es el tema que abre ese recopilatorio de Road Guide to the Music of the Mediterranean, la guía Road a la Música del Mediterráneo, que ya os presentábamos en otra anterior edición de Mundofonías y que será publicada el día 24 de junio con este tema se abría, como digo el disco, un tema firmado por Christy Stasinopoulou y Stasis Calibiotis desde Grecia, desde también su último disco editado para este mismo sello World Music Network titulado Delia. La verdad es que este disco recuperatorio incluye artistas que yo creo, creo que nos identificamos mucho, Juan Antonio y yo, tal vez porque somos mediterráneos también nos gustaría oír por ejemplo la opinión de los oyentes de otro lado del Atlántico, por ejemplo de México donde tenemos oyentes muy queridos y que nos dan muchísimo cariño de estas músicas que mandamos desde aquí, desde Madrid y que vienen desde el Mediterráneo. Por ejemplo, desde Argelia, la música de Maurice el Medioni. El tema se llama Taktuk Andalú y él es un cantante y pianista autodidacta de Argelia de familia judía y criado en Orán, esa ciudad que fue en los años 40 pues un hervidero de influencias y de gentes de todos los orígenes y que desde luego se nota en la música de este gran artista Maurice El Medioni.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 Yeah. yeah. Las olas del Mediterráneo besan las orillas de esta edición de Mundofonías, puesto que estamos escuchando muchas músicas contenidas en esa Rough Guide, así nos dicen que hay que pronunciarlo, así que nosotros intentamos atenernos a la correcta pronunciación, The Rough Guide to the Music of the Mediterranean, es aquí a Rough, a la música del Mediterráneo, que saldrá publicada a finales de junio, que ya os presentamos aquí en Mundofonías. Y en este caso nos hemos ido de Argelia a Egipto. Realmente estos músicos proceden de Nubia, una región a caballo entre Egipto y Sudán, en el Alto Nilo, pero bueno, pues mucha de esa población, con las grandes presas y con la emigración y todo eso, han emigrado a las grandes ciudades de Egipto como el Cairo. Ahí es donde está localizada esta formación ya veterana y magnífica llamada Salamat, a quienes escuchamos en la pieza titulada El Zol Asal. Seguimos ahora con un artista palestino que también está incluido en este recopilatorio, Com Ramsey Abouretouan. Hoy vamos a Ramsey Aburedwan con el tema Sotfa, un tema incluido originalmente en su disco Reflections of Palestine, incluido en esta Road Guide to the Music of the Mediterranean. Ramsey Aburedwan, un músico que realmente tiene mérito, nacido y crecido en los campos de refugiados palestinos y víctima, por lo tanto, de las tiranías que oprimen a este mundo. No nos vamos hacia una tiranía ahora, pero sí nos vamos a escuchar la música desde Albania de la fanfara tirana. Una de esas fanfarias magníficas de los Balcanes del este de Europa, en este caso desde Albania, desde Tirana, la capital de ese país, la fanfara Tirana, en este tema dedicado precisamente al mar Mediterráneo que hoy baña nuestras costas en esta revisión que estamos haciendo de la Rough Guide to the Music of the Mediterranean, la guía rough a la música del Mediterráneo, un disco que saldrá editado el próximo 24 de junio por el sello World Music Network que habitualmente es distribuido en España por Caronte y seguimos con un músico que es de mis favoritos la verdad, el músico griego Dimitris Mistakidis, estupendo cantante y también guitarrista que tiene un disco propio editado por el sello World Music Network y ahora también encontramos en este recopilatorio porque no podía ser menos oímos el tema Meston Tequetis Marigos un tema con un sabor claramente rebético hay en la radio que es el que a ti te entretiene Pues monofonías tiene que ser Pues vaya fácil que es Y a veces Hemos seguido escuchando una pieza más de esta Rough Guide to the Music of the Mediterranean, esta guía rough de la música del Mediterráneo que se editará en el sello World Music Network a finales de junio. Y en este caso un ejemplo, que tampoco podía faltar, de música sefardí. Esta pieza de la tradición oriental sefardí llamada On una que es placiente y que nos interpretaba Ruth Jakov. Con ella vamos llegando a la despedida de esta edición de Mundofonía. es un programa que hacemos Araceli Chigane. Y Juan Antonio Vázquez y Mundofonía se va a despedir, pero antes oyendo un tema del disco que acompaña este recopilatorio. En ocasiones el sello World Music Network une junto con sus recopilatorios un disco aparte como disco de regalo. Y en este caso lo firman Eduardo Niebla, original de Marruecos, junto con Adel Salamek, palestino. Oímos de ellos dos el tema Mediterráneo y con ello Mundofonías os dice hasta pronto. Ha sido un placer. Salud.